Nacional Rock presenta a. Maximiliano Romero hasta las 9. 93.7 Nacional Rock. Bienvenidos, bienvenidos. Programa dieciséis, no, programa de i c i i s Expreso t e de e Bongo.、Eh, todos sabemos que después del dieciséis viene el diecisiete, así que no nos vamos a hacer los locos.、Eh, en la operación técnica, señor Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Y claro, todo el mundo se pregunta: ¿qué pasa con Andrea? ¿No está Andrea? Ya digo,、eh, Gabriel, digo que no está Andrea g i a n e t t i ya hay un montón de mensajes en el Facebook, en el Twitter. ¿Y qué pasa cuando, cuando llueve? no? Evidentemente uno ve caer esas gotas del cielo y comienza a replantearse su vida. Es así que alrededor de las 18:30、eh, recibo un mensaje de Andrea Giannetti y me dice: Mirá, está lloviendo, hoy no voy. ¿Cómo.? c ó m o la lluvia obviamente nos obliga a repensar toda nuestra vida, todos nuestros hábitos.、Eh, uno recibe una llamada de la compañía de celular y dice: Sí, lo llamamos por si quería aumentar su plan. Llueve y uno duda. Es ese momento que ve caer las gotas de lluvia por la ventana, cómo chocan, cómo. Lo mojan a uno interiormente, como uno sucumbe frente a la lluvia. Y comienza a replantearse la vida, además de también ciertas boludeces. El momento también de que uno tiene dos entradas de que valen 600 mangos cada una, para ver a un artista internacional en un concierto único, y uno ve la lluvia y duda. Porque uno se moja, y nadie se quiere mojar. ¿Qué pasa? Tiene miedo que, desde b、bueno, u de esta n o de e cosa del Nestornauta, tanto este, la cámpora, el personaje, mucha gente empieza a leer la historia de Oesterhel. Tiene miedo también de una nevada mortal. Les recuerdo que no era una lluvia mortal, era una nevada. Por suerte el invierno se está yendo, pero o es lo que no se está yendo? Se, no se está yendo el agua todavía. Y la gente se asusta por el agua y tiene esas dos entradas para ir a ver a, a ese artista y uno duda porque uno no se quiere mojar. Esta es la situación del porteño y de todo el público de Expreso Bongo que,、eh, ante cualquier、eh, inclemencia climática, empieza a dudar de su existencia prácticamente porque son todos débiles emocionales y frente al primer cambio. Climático,、eh, comienzan a、eh, replantearse todo、eh, para el público de este programa. Es,、eh, es, es un día muy jodido, es un día muy jodido porque esto da gente que no tiene problemas y ve cómo empiezan a caer las gotas desde el cielo y comienza a inventarse cosas. Un público muy hipocondríaco. Y no sé, porque justo empezó a llover y me empezó a doler un poco el cuello. Y Van a la guardia, pero después no quieren ir a la guardia p o r qué? porque se mojan. Y mucha gente tiene miedo de mojarse a esta altura del año, porque dice, y agosto, viste, con esto de, de, hay que tomarse no sé qué, el,、eh, no sé si es un, un traído con,、eh, con ruda y no sé qué, y no me lo tomé y salgo y me pisa un auto y el auto me pisa porque no le anduvieron los frenos. ¿Y por qué resbaló? Porque llueve. Todo, todo un momento en que la gente empieza a replantearse todo. Por ejemplo, en Avellaneda, el señor Pablo Lunati decide no. No se juegue Independiente Vélez, ¿por qué? Porque la gente se moja. Y sí, y bueno, el presidente que estuvo antes no puso el techo a la platea, no hizo bien、eh, la cancha, ¿qué pasa? Se suspende el partido, pero ¿qué es lo más importante? La gente se moja. Y como también hay otras cosas para replantearse, vos decís, bueno, sábado voy a ver al nono que está en el,、eh, en el geriátrico, voy a llevarle que hoy cumple 90 años, voy a llevarle. Ese disco de pata s de Mundo Rivero que reversiona a Silvio Rodríguez y uno ve llover y duda. ¿Por qué? Porque se moja. Y vos decís, bueno, vos me parece un pequeño. Me... No, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa? Sí, sí, sí, sí. sí este, evidentemente, no te mojes.、Eh, Quédate en tu casa escuchando nacional rock. Porque si salís, te m o j a s Y cuando uno se moja,、eh, empiezan a salir todas estas dudas. Que,、eh, bueno, que uno después termina h a c i é n d o s e problema, se s da cuenta, son 11 y media de la noche, llaman los amigos, ya están haciendo cosas.、Eh, y bueno, uno prácticamente pierde el sábado este, en cuestionarse un montón de cosas que después resultan en la nada. Sí, se abre la puerta, ¿qué tal? Buenas noches, nos quedamos todos acá, nos salimos, no nos mojamos. Ahí está, sí, nos podemos bañar de otra cosa que es esa guitarrita que está sonando. e s t á sonando los piojos, esos que no se mojan porque están en la cabeza y se tapan con los pelos. Los piojos g e n i o s ¡No, por la! 何でどうもザパステラソン。おい、あげんこなんせ、ペダソン。 Maximiliano Romero. Un programa de música en la radio. Desde el espíritu recién salido, ahí que tuvo no sé cuántos millones de descargas por Bandcamp, la gente del Perro Diablo hacía no califica. De 8 a 9, por Nacional Rock, de 8 a 9, Maximiliano Romero. 49990937 El teléfono de Nacional Rock que estamos utilizando ahora en estos momentos.、Eh, llamá tranquilo, contanos tus cosas: qué te pasa cuando llueve,、eh, si se te moja algo o no. Capaz que está todo seco y es eh, solamente eh, parte del pensamiento de los profetas del odio de la lluvia. Así que、eh, ahí está el teléfono que preferentemente cuando estés hablando un tema puedes levantar, llamar. Marcar ese número y、eh, contarnos tus sensaciones en esta tarde-noche de lluvia. Está el Facebook también, que como lo cambié, no me acuerdo. Ahí está, facebook.com/bongoexpreso a a r r b con doble S ¿m? para todos aquellos que les gusta c e s i a r Está este Facebook maravilloso para que pongan sus fotos, sus comentarios y todas las cosas que quieran. También está el t w i t t e r c o m Barra、eh, Bongo-Bajo Radio, todos nombres distintos.、Eh, para que,、eh, bueno, gracias a esta、eh, avivada Argentina,、eh, la FIP no nos pudo dar de baja en,、eh, en esa camada de sociedades anónimas que descubrió que eran fantasmas, que esto, que lo otro, que, aparecían, que le aparecían por la noche a la gente. Bueno, por suerte pudimos zafar de eso y no nos han、eh, descubierto. Obviamente que tenemos. Todo en negro,、eh, a toda la gente que trabaja también,、eh, le pagamos con、eh, todo así, toda plata morocha, y、eh, estamos más que felices por、eh, haber salteado ese paso de、eh, la legalidad, las buenas costumbres y el ser buen argentino. Momento de seguir con la música y dejar de hablar de la FIP, porque este año ha vuelto una banda, Eh, no sé si de culto, sí, bueno, es un, un dúo más que nada. El señor p e t i n a t o Piccolini,、eh, estoy hablando de Pachuco Cadáver, de esas bandas que hacen los argentinos cuando se van a España. Que bueno, dicen que, se, que no, sé, no lo dejaban estar en el país y se van y hacen una banda y dicen que la que hicieron allá estaba mejor. Y que allá pudieron hacer cosas que acá no podían, y bueno, y cantan en inglés y salen en pelotas en la tapa. Bueno, todas esas sarta de cosas que hace un argentino cuando está en el exterior. El tema es que este año han vuelto, no en forma de fichas, como diría Milhouse, sino en forma de pachuco cadáver, presentándose en diversos escenarios porteños, también del interior, ¿eh? porque. Ahora, con toda esta nueva、eh, camada del NACAMPOP, ahora también, bueno, vamos al interior también, para que Pachuco Cadáver deje、eh, de ser esa cosa del primer mundo que nació en España y, obviamente, como、eh, está en crisis España, no,、eh, no vale tanto decir Pachuco Cadáver, Pachuco Cadáver, sino、eh, que vayan por el interior y dejar un poquito atrás esa imagen de、eh, haberla formada en la Madre Patria, sino、eh, que ella directamente.、Eh, Pachuco Cadáver, si algo eh, más eh, argentino, una banda que siempre fue、eh, argentina y、eh, le encantaba a las masas. Vamos a escuchar un tema del primer disco, Life in the Pampa, así, ¿eh? nombre en inglés. Gente toda n o muy leída de,、eh, no sé, de、eh, por ejemplo Bukowski, n o también los libros de Tchaikovsky, toda s la s literatura a l e s t a beat. ¿eh? Todos esos libros que edita cierta editorial, ¿eh? que son más o menos 20 páginas y salen como 80 pesos, bueno. No、eh, olvido lo que está diciendo, no importa, no importa.、Eh, le pasaba mucho a Neustad y tuvo su gran carrera、eh, como periodista. Lo que decía, insectos es el tema que vamos a. Escuchar, pero uno también se pregunta: bueno, ¿Cómo Bueno, o es ahora Pachuco Cabra en el escenario? Bueno, contanos, Maxi, ¿qué onda? ¿Cómo es todo? Bueno, no lo vimos en vivo ahora. No lo vimos en vivo.、Eh, sabemos que cuenta con la colaboración del de señor Flavio, que、eh, ahora en diciembre van a tocar los c a d i l l a c s en Chile. ¿eh? Este, una banda que nunca se fue, nunca volvió, uno nunca bien sabe cómo corno decirles. El tema es que también está el señor Willy c r u o k está Gillespie. Y bueno, uno dice: Bueno, pero ¿qué es lo que hacen ahora? Es lo mismo, pero más viejos, con algún apoyo más de una alguna bebida cool eh, alcohólica. Eh, por ejemplo, no sé, Willy Crook、eh, tiene así una pose más de, más de cool, si es posible.、Eh, ahora, señor Flavio es vegetariano, no come tanta carne y está esponsoreado por una marca de ropa que es todo surf y todo así, patinetas y parece un pibe. Iglespi. Que、eh, bueno, no sé, me imagino que se debe pegar una siesta porque tiene su programa a la primer a mañana y entre tema y tema debe hacer a n i b a l u g o y todas esas cosas ¿eh? que hace、eh, Gillespie. Y Petinato, bueno, lo de siempre, saca libros, ahora hace stand-up también, pero、eh, bueno, realmente、eh, tener a Petinato en casa debe ser un dolor en el culo, de ¿eh? tipo inquieto si los hay, no, h a g o esto, h a g o n lo otro, bueno, bueno, hace lo que quiera, n o importa. Es que lo importante quiero decir, no quiero ahorrar términos ni sílabas, es que traemos aquí de vuelta a Pachuco Cadáver del disco Life in the Pampas del 91. El tema se llama Insectos. o m o somos、l o s insectos. a p a ファ e u somos、los i n somos、insectos. volando desde l e jos。 Las chinchinas somos las chinchinas. Mire usted q u é o j i t o s que tengo yo. Venimos cargando con este peso. somos n e s <de> o l s, <S ファボーンド。 もラ一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう r e もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう e 度、もう一度、もう e 度、o う e 度、もう e 度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう e 度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、 la salida le pedí y me dijo si querés otro tenés que pagar el primero te lo regala el segundo te lo vende el primero te lo regala el segundo te lo vende por、pues no、t a n t e conseguí dejar el vicio El cenario se me orientó muy bien muy vender Dicha en movimiento, la gente de los tuis, ahí estoy pisando a Fabi y a Pipo, ¿eh? no son、eh, animadores infantiles, Fabi y Pipo, sino eran los、eh, que le ponían la voz y el alma a este tema. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. El sábado a la noche, 60 minutos de, de Maximiliano, Maximiliano Romero. Romero. Hasta las 9. Desde no. Ahí está, ahí está. Ahí terminaste, José. Listo, fantástico.、Eh, mencionando, e n c u é n t r e m e en la p r i d a suban a escalada. t o d a una, una especie de、eh, guía T del、eh, conurbano、eh, y el gran Buenos Aires. La gente de sub haciendo toco la bata, momento de vender y luego más expreso b o n g o ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. 937 n a c i o n a l Más que un género. Una actitud. Una actitud. A tuitear, mi amor. arroba NacionalRock937. El rock va con vos a todos lados. NacionalRock. Te lleva los recitales directamente a tus oídos, desde cada rincón de la ciudad, en vivo y en directo. Esta noche, a las 22, Panza suena en vivo y en directo por Nacional Rock 93-7. Transmisión del show completo desde Ultra Bar, San Martín 678. Panza en vivo. Escúchalo solo por Nacional Rock 93-7. Más que un género, una actitud. 93.7. Arroba Radio Nacional. Punto gog. Ar El mail de Nacional Rock. Estás escuchando. 7. La radio de la generación del bicentenario. Pescado Rabioso del segundo disco, ese disco eh, legendario, eh, que uno si lo quiere comprar por estas、eh, páginas de subasta, la edición e n m i n i lo sale más o menos dos escrituras y media.、Eh, de cientos, el pescado rabioso haciendo poseído de la alba. Música, ni cine, ni libros, ni etc. En Nacional Rock, Maximiliano, Maximiliano, Romero. Maximiliano Romero. Hasta las nueve. Transcurrida la primera mitad de Expreso b o n g o aquí FM 93.7. Ya dimos la vía de comunicación.、Eh, la gente, evidentemente, ha salido,、eh, le ha perdido el miedo a mojarse. Así que, bueno, bien por ustedes, muy bien.、Eh, espero que estén haciendo cosas realmente divertidas. Y eh, bueno, eh, vamos a decir eso que、eh, dicen todos cuando quieren hacerse. Los、eh, graciosos que dice, bueno, pórtense bien,、eh, si se portan mal me avisan、eh, y quedo como un copado con los oyentes,、eh, con todos.、Eh, con, también con Gabriel Kruchowski, que no lo había nombrado bien, ahora sí, este, el operador.、Eh, espero que vos,、eh, Andrea Janetti, estés escuchando desde casa, tapada bien con la frazada y、eh, bueno, analizando todos los movimientos del、eh, programa en tu anunciada、eh, ausencia. Hay alguien que está ausente aquí también, pero、eh, si es, porque, si es el que está ausente es porque evidentemente no l o invitamos. Y、eh, en el caso de haberlo invitado y haberse venido hasta acá, el hombre tenía que hacer más o menos unos 12.000 kilómetros. ¿eh? Una distancia muy bonita para hacerla, sobre todo con esta lluvia. Estoy hablando del señor Loquilio. Loquilio, que no has venido por la lluvia. Loquilio y los trogloditas.、Eh, Si no es de su primer disco, de uno de los primeros, porque、eh, hacen todas estas rediciones, e que le meten temas. Que es、eh, b、bueno, u el n o es e disco que no salió, pero en realidad es el primero regrabado con los músicos del segundo. Y los músicos del segundo no dieron consentimiento a que se edite primero, la redición e del primero. Entonces e n c o n t r a r o n unos temas y los reditaron con el primero y el segundo, pero en distinto orden. Cosas que hacen las compañías、eh, discográficas, además de este, obviamente. Financiar guerras y todo otro tipo de desastres es hacer estas ediciones confusas con supuestos bonus track que quizá es el mismo tema o、eh, los mismos temas, pero en mono, en estéreo,、eh, instrumental, nueva mezcla,、eh, al revés y todas esas cosas. El disco se llama、eh, El ritmo del garage. ¿eh? Yo no sé qué ritmo tendrá el garage. Del señor、eh, Loquillo, me imagino que por su imagen、eh, rocabiliera debe tener todos esos autos coupé y、eh, prácticamente que parecen lanchas, en los cuales llevan un montón de、eh, de mujeres que bueno, que solo quieren acariciarle el copo engominado. Estos temas son del año 83, por ahí, del año en que yo nacía, de hecho. Me cuenta muchas veces mi madre que mientras estaba,、eh, mientras yo estaba naciendo, ahí la partera estaba con la radio sintonizando a,、eh, a Cacho Fontana, que estaba pasando justo también una transmisión en vivo de la grabación, grabación, digo bien, le metí un poco de portugués, la grabación de este tema de Loquillo, que sonará en,、eh, en instantes, un título un poco largo, si se quiere ser para una. Eh, canción de Rockabilly. Generalmente, las canciones de Rockabilly dicen、eh, Mi nena, fuego, o、eh, Mi auto del infierno, o、eh, Chicas, whisky, o、eh, bueno, todas esas cosas. Por suerte, Loquillo ha ido un poco más, se ha instruido en la universidad de la calle y escribió un tema intitulado Enamorado de la d e p e n d i e n t a de la tienda de patatas fritas. Un título、eh, realmente que a uno da a pensar que es rock sinfónico, que Loquillo está con capa,、eh, no con,、eh, con el técnico, ¿no?、Eh, no está gritando cagones ni nada de eso, sino、eh, un título así que uno puede decir: bueno, es progresivo, tiene 114 movimientos.、Eh, este tema está: Loquillo en voz, Sabino Méndez, guitarra y coros, Ricard p u i g d o m e n e c h en guitarras y coros, Jordi Vila en batería, Joseph Simón bajo y coros. Y Jesús Gómez en coros. Repetimos entonces. El loquilio y los trogloditas, desde el ritmo del garage en estas tradiciones fantabulosas, hace el tema enamorado de la dependienta de la tienda de patatas fritas. El t u c o del la... anemuco. Gracias, gracias a todos, gracias. Dancing Mood, el,、eh, banda liderada por el gordo de la trompeta, así le dicen en el barrio, a Hugo Lobo. A pesar de tener Lobo de apellido, le dicen el gordo. Y hay gente también que no sabe que cuando se prende la luz hay que hacer silencio. Me sola, m usted que no estuvo el sábado pasado. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien,、eh, vengo, llegué un poco tarde、eh, porque venía de dejar todo prolijo ahí en el, en el Buff Week. Este, había gente que estaba vistiendo demasiado, gente que estaba vistiendo poco y me contrataron especialmente para medir ese tipo de cosas. ¿Usted es el que mide cuánto comen las modelos? Por ejemplo, que le dan por ejemplo, dos piezas de sushi y usted agarra una y le dice: No, no, no, una sola c o m e s Eh, sí, efectivamente. En realidad, el que hace eso mejor que yo es el señor Federico Brancatela, que está aquí a mi derecha y te puede. Mientras yo,、eh, yo también deseo c o l o es un trabajo extra que tengo. A ver, dese cuenta que.、Eh, Brancatela, ¿qué tal? Claro, buenas、eh, tardes, noches. Buenas tardes, noches. No deja que le echen mano en nada, Mesoblam. Es una característica muy d e é l Yo estaba tratando de ayudarlo acá con algo, con lo cual me sorprende que usted diga ahora que yo lo ayudo en esa tarea, Mesoblam. Me deja sumamente sorprendido mientras vemos entrar gente、eh, sumamente pasada de piezas de sushi. De sí, pizza de sushi, ¿no? sí. pizza de sushi.、Sí. Pizza de, sí. Eso está crudo, ¿no? Eso está crudo, bueno,、eh, depende, ¿no? Cada uno, hay a uno que le gusta más con el juguito, hay a uno que le gusta más seco. La pregunta es: ¿eso es pescado?、Eh, hay que olerlo, ¿no? Hay que olerlo, sí, hay que olerlo. No, no leería al señor de al lado, no al que tengo a mi costado, al señor Miranda, ¿qué tal?、Buenas、Bien, tardes, yo tengo que decir que a eso que está crudo, yo lo conocía cuando era más pequeño. ¿Sí? Ah, lo vio crecer. Sí, lo vi, exactamente. Está bien, está bien. Y siempre estuvo así apetecible.、Eh, ¿Cómo le sentó el horario? Vamos a entrevistar al conductor del programa. Está bien. e nuevo r o Maxi r o d r í Yo, yo me voy a poner una duda. ¿Usted、sí. se refería a Ford o a Marengo? Marengo. Ah, no, bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien. No, yo preguntaba por las dudas. Ahora, el señor m e z o l á n viene y me quiere preguntar cosas. Yo lo que、sí. quiero que el señor entienda. Es que Vamos a hacer un ping-pong. El sábado pasado. s、sí. e dio el. l m u e t o、quecho? Brancatela Miranda. Yo estuve todo brainstormeando en la semana. Digo, bueno, un Álvarez y Borges así sale, sale, sale. Sale monumento, va, monumento. Figuras también de Brancatela y Miranda sentados en el sillón. Incluso ya mutilados. Claro, claro. Hay que ver a quién lo mutilan. Claro. claro. ¿Y qué parte le sacan? Bueno, a eso, eso, bueno. Primero hay que poner a los dos Comuñe ahí sentados、eh, y ver si la,、eh, la, la gente contra quién descarga más su odio, si es contra el señor Brancatela o Miranda. Y pensaba también, capaz, que bueno, si no hay tanto presupuesto para un sillón, vamos a hacer una silla y uno sentado arriba del otro. Hay que ver quién con la mano adentro de quién, quién o、no、se había pensado, eso, pero ¿Perdón? no l a h a b í a pensado que quién pensó, es el, ¿quién la... es el muñeco de ¿Quién? quién. No, no, pero eso、oh, es、hey. más Eso es más...、Eh, más、Disculpa. chirolacio. Claro, pero yo estaba pensando en eso. Usted está pensando, a ver, yo le estoy diciendo Álvarez y Borges y, lo, y usted piensa en chirolita.、Y、yo, Álvarez y Borges, nunca los vi sentados uno arriba del otro, o sí. Bueno,、eh, el programa de Dolmedo n o llegaba a Córdoba. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Que no, que no tiene tanto conocimiento. Ahora, estaba, censurado. estaba censurado. Estaba censurado. No vamos a volver a esa época negra de la Argentina oscura. ¿eh? Pero eh, yo había planteado, ¿eh, antes que m e n s u l á en sus 38 programas de radio, diga no, quiero entrevistar al conductor, cierta ronda de chistes、sí. o cierta、eh, pequeña morada para terminar. Con una sonrisa este, este sábado a la noche. No sé si.、Eh, bueno, Mesolam, evidentemente, sigue mirando a Ford en la tele. ¿Usted, b r a n c a t e l a trae material? Yo traje, pero Mesolam sabe muchos chistes. Que、okay, tire algunos. Pero chistes que se pueden contar. A ver, mire, mire, mire, mire. Sí. Chistes que no sean sobre gente de esta radio. Ya está. Se, se, se quedó sin material. Me quedé sin material. sin material.、Eh, justamente、uh -huh. yo quería proporcionar mi libro acerca de chistes internos, pero queda para otra emisión entonces. No se va a vender mucho el chiste. Tengo el muy poco espíritu de cuentista, así que le voy a dejar el espacio a el que verdaderamente maneja el humor: La provincia de Córdoba, f e r r e t Cuarteto, eh, Excesos y、eh, Humor. ¿No es cierto, yo, Miranda? Sí, debería además. Pero tengo que decir que con toda la tarde. A mi disposición, conté una semana a mi disposición, entonces ni siquiera googleé un chiste. O sea, no es que no me acuerdo ninguno. Igual quiero decir no, que no, yo no estaba. No tengo ninguno. Soy un convidado de piedra en esta ronda de chistes. A mí nadie me avisó y la producción no colaboró, así que no, no, no sabía que había que generar este momento. Están todos、verdad. atajándose, es una cosa. A ver, que que no que p i e c e e conductor, a ver, estamos, Máximo, el que dijo que tenía. Un tipo que es Cordobés, que dice, ah, chistes, Córdoba, f e r n e z Mina, Cuarteto, me dice, no, no googleé. Aparte,、no, no. que adopta, ¡Nibu! la gente no lo ve, pero adopta una actitud jugefneresca en la silla de la radio, ¿no? Sí,、bueno. Ahora van a venir las conejitas y me voy a abrir la bata. Sí, bueno. Pare, pare. El tema es esa bata con la que se vino, ¿no? Ese color salmón. <risa> que yo notaba cierto un aroma pestilente y estaban hablando, bueno, si está crudo o no, si es pescado o no. Yo ya no sabía para dónde mirar.、Eh, Me da un poquito de c o s a realmente, porque uno da oportunidad a gente en el medio y hago ruido con la cajita de los s i s porque me enojo. Que uno, para que traiga material, para que se promocione, para que s a l g a una presentación, un evento, contamos chistes, somos gente de radio, pueden engatusar a, no sé si es un Barbie m i t un plan de 15, y meterse ahí, subirse al escenario, contar algo. Les doy la oportunidad a la gente del interior, gente que viene de Córdoba, y me tratan así.、Eh, yo voy a hacer una pequeña muestra, uno muy cortito realmente, porque. Eh, no、sí, porque además me enojé, loco. O se a s a b a d o d la noche.、Eh, no puede ser, no puede ser. Este, por ejemplo, ustedes sabían que mi tía iba al casino, pero ahora no va más.、No, ah, í e Está bueno, uno bueno, muy cortito,、estamos. todos muy contentos.、No、ahí Miranda se abre la bata, muestra algo a la tele. Bueno, ahí está. Bueno, eso fue su chiste. ¿no? Eso fue su chiste, sí, sí, bueno. Pero es algo muy personal entre el señor Miranda y. Fort, que ya nos contará para la próxima vez algún、oh, chiste. Eso, hay restos de chocolate en su mesa. Usted estuvo organizando una orgía. No, no hay chocolate. ¿Cómo el chocolate lo llevó a la orgía? <risa> bueno, eh. O sea, qué qué cabecita, eh. Bueno, ¿qué tipo de chocolate, c h o c o l a t e f o r Todo t se va relacionando. Chocolate ¿eh? con orgía. Chocolate con orgía.、Eh, es una película de Jorge Polaco, eso. <risa>、eh... ¿Qué será de la vida de Jorge Volaba? Bueno, no sé,、eh? no es momento igual, me parece ¿Qué, pensar. ¿Qué director de cine cuánto nos ha instruido? ¿Usted no tenía un chiste? chiste? ¿Yo un chiste? No, no, no, no, no, no, no, no sirve para nada. Tienen un nombre que se llama Amenaza Nocturna, que、sí. yo imagino todos tipos en capa y sobre todo con cuchillos somos Amenaza Nocturna. Somos Amenaza Nocturna y se p r e n d e el m i c r ó f o n o y no tienen material. Yo me ha parecido a los tres mosqueteros, ¿no? Está bien, podría ser. Podemos cambiar el nombre y manejar eso. Yo los, los chistes te los debo. ¿Me se p u e d e poner las tres Marías si quieres.、Eh, la las tres m r Las trillizas、no? de oro también podría ser. Ese me parece que está registrado igual.、Eh, las tres Marías me p a s e ahí también.、Eh. <risa> bueno, p e r e z Calamaro, Vicentico, todo eso. O s sea, e lo puede. Vamos a usar esa canción terrible para entrar. Una de las tres Marías, Andrés Calamaro.、Oh, con eso rompemos、no, no, todo, ¿no? Sí, qué lindo. Igual me gustó el chiste que contó Romero. Yo no sé si opacarlo contando otra cosa. Mire, si duda tanto. Bueno, anegro t a n b i é n lo mismo que chiste. Bueno. No se la cuento. Bueno, no me la cuento entonces. <risa>、ah, la c u e n t a la próxima semana, es、eh, porque hay un montón de gente que estaba del otro lado de la, de la radio escuchando, diciendo: Quiero escuchar el, el chiste de Brancatela、eh, eh, eh, ah, y ah, Miranda. Mientras, bueno, ya está, están mirando el programa、ah, de Sport. Le chupa un carajo,、eh, están pensando el programa, con qué abrimos,、eh, qué hacemos, la venta. Bueno, hagan lo que quieran, uno le da el espacio, se、eh, recontra. Eh, bueno, eso, ¿eh? Se recontra en Popó, ó、eh, e n uno, como, <risa> como hacía Daniel a d e s p u é s de Hora, que leía los mails de la gente, Y tenía una cámara de atrás, ¿no? Que le enfocaba el papel que leía. Entonces decía,、eh, bueno, acá un televidente que escribe, me parece que todos los maestros son una, y se leía, la hoja que era、es、una m i e r y decía, bueno, los maestros son una, eh, bueno, eh, Popó, decía él, claro, lo traducía para todo su público tan especial. Y ahora nos vamos. Con un tema, ya que está el señor Miranda, que es de Córdoba, bueno, nos vamos para el interior, ya está, nos rebajamos totalmente, nos vamos para el interior. La gente de Santa Fe, toponauta, hidrofobia para la gente que no se quiere mojar y se queda en sus casas escuchando National Rock. Ya viene Natalia Maderna con las noticias fresquitas,、eh, se quedan ustedes con、eh, Amenaza Nocturna, no sé, o Las Tres Marías, o、eh, Las Tres Mosqueteras, o como Pan Caliente, no sé si quieren hacer una remake de como Pan Caliente. Quiero ser、eh, Busnelli. ¿Usted quiere ser Busnelli? ¿Ustedes? No no, no. no me d i g a que no s a b í a n código. Yo quiero、tampoco. ser flautita. Me, pues, me voy, ¿eh? Bueno, fue un desastre. La, la verdad que fue un desastre. Y anda de su cilindra de manteca. Si el, viene, si el sábado que viene hacemos un cruce de milagro. Vinieron y no trajeron nada, nada, nada. Uno trajo un coso de chocolate para comerse él y después decía, no, mirá, no, que no es chocolate, haciéndose gracioso. Bueno, ya está. e s p r e s o bongo, sábado que viene, toponauta, hidrofobia, chao. レッドー